Sí, digamos, en este momento está reunido la gente del Consejo de Bienestar Policial este, con el ministro de Trabajo, con el ministro Zúcar y la ministra de Seguridad y Justicia,、eh, debatiendo fundamentalmente cosas que hacen a la, a la tarea policial, la cuestión salarial, el ofrecimiento salarial que tiene para la familia policial, la implementación de la ley 5505, bueno,、eh, la zona austral, zona desfavorable y, y todo lo que hace a los recursos de la. De la policía, digamos, de es un espacio como, como ustedes lo han seguido a través de este medio que hace dos meses logramos conformar. Este, así que en ese, en ese ámbito es que estamos reunidos en este momento dentro del, del Ministerio de Trabajo. El día de hoy están acompañando también lo que es、eh, bueno, una concentración y posterior marcha también de los autoconvocados denominados basta de robos aquí en nuestra ciudad de v i e t n a c ó m o llegan a conciliar?、Eh, la, la, la, hay características que son muy similares, los vecinos. Están reclamando una mejor calidad en la seguridad. Nosotros estamos reclamando、eh, condiciones dignas de trabajo. Digamos, confluyen los reclamos al momento de exigirle al gobierno lo que es este, móviles,、eh, lo que、eh, chaleco, s municiones, más recursos fundamentalmente para, para la familia policial. Ha, debido a la, a la reunión que se está llevando en este momento, nos han pedido este, desde el poder político que. que No movilicemos, así que como Consejo de Bienestar Policial vamos a, a acompañar a la. nos vamos a solidarizar con los vecinos, pero vamos a permanecer acá en este lugar este, esperando los resultados de la reunión. ¿Cuáles son las expectativas de esta reunión?、Eh, tenemos expectativas de que de a poco la cosa este, vaya, vaya tomando un, un curso razonable, digamos.、Eh, sabemos que el de financiamiento de la fuerza. Es un desfinanciamiento muy grande que no se va a resolver de un día para otro, pero este, si las reuniones continúan, creemos que se puede llegar a buen puerto en ese aspecto.